Para compartir con todos y cada uno de ustedes se viene uno de los magistrados, u n o de las leyendas vivientes del sector centro de mi país. Desde Ambato City se viene el maestro del ritmo, el Flaco Mix y el Sirius FM. a q u í comienza el espectáculo del Flaco Mix. x s Dios mío, con esto, señoras y señores, a la gente que desee grabar eso, lo vamos a hacer en directo. El flaco de Quito con el flaco de Ambato se ha n unido para ofrecer un buen espectáculo esta noche. Para mis grandes amigos, a la gente enamorada, a la gente de fondo, qué bonito. A los mis grandes amigos, los intelectuales también. ¿Dónde estamos, los intelectuales? La gente de Yaruquí. ¿Dónde estamos? y a r u q u i levántame la mano arriba, qué bonito. Para mi gran amigo Mario. ¿Dónde está mi gran amigo Mario, Dios mío? Para eso le ha dado mucho a l a doritas. Vamos a regalar una bien así de una de una, rapidito. ¿Quién quiere ganarse una viela? Acá、Perfecto. tengo una vielita.、No nada, sí, la, gente si、¡La gente que sabe silbar con esto! ¿Dónde está la gente que vino entre se amigos, se entre, entre panas? Esto se de viene del poder del f l a c o Mix. Y el、Gacier、Sirius FM. Vamos a hacer、y、historia yo esta yo noche, señores y señores. Uy, el hombre que está sufriendo por esa desgraciada, levántame la mano arriba. El hombre que dijo ya basta de sufrir por esa traicionera. La gente que le dedica a esto, tu cuerpo, tu de yeah, yeah, yeah. ahí vamos a regalarle a Violeta en directo. tan よしもう どうしたらいいの No no、Hola. Directamente, EXO de Espectáculos te lo trae directo. Sueño, La Corporación Futuro y de Mix p e l u c h e d a h í te lo ofrece y te lo cumple. Aquí mi está ajáre, el Flaco Mix. x l a m o s y caballeros! Quiero que me levante n la mano arriba la gente que está hasta en las huevas. Levántame la mano arriba la gente que no se ahueva nada ni a nadie. Señoras y señores, esa noche les invito a disfrutar del mejor party, el mejor espectáculo programado en directo. DJ Flaco Mix. Yo, vamos Flaco. Directamente esto de espectáculos para ti. Como Dice cómo va, cómo suena. Esto es en vivo y en directo. La Croacia, el talento perfecto. 30 años en el m i x el maestro. Si sabes bailar, vamos a bailar. Y aún ya. Cuando、se viene en directo, señoras y señores. El maestro del ritmo. ¿Dónde están mis grandes amigos de la colección? s e van a bailar. ¡Toma! Dios mío. Buena música. A todos mis grandes amigos, a la gente de Yaruki City. El flaco Mix. A toda la gente chévere no se olvide, y a mismo Mari Criollo. El flaco <risa> Mix. Una locura. Quiero que te muevas a PvP i Musical para compartir contigo en directo el Cinews FM y el Flaco Mix. ¡Flaco Mix! ¡Dios mío! Se viene programando Diversión en Directo Maestría Absoluta, el Flaco Mix. Como dice, d ó n d e e s t a m o s ya no g r a n d e La gente de Calderón City, la gente de La Bella Vista, la gente de San Juan. ¿Dónde estamos, Carapungo? ¡Yao! ¡Tú! No te olvides, por acá tenemos una bielita para regalar a todos mis grandes amigos, a la gente que está bailando. ¡Yao! バック・ボン・キ・ビーズ ファシ c o ティ s t ン MI gente City.、ヤーキーシティー A La gente del fondo, a las chicas que están bailando, vamos a regalarle una biela ahí de una ya, en directo. A las chicas que levantó el brazo, véngase por acá, véngase por acá rapidito. Venga, venga usted, venga. Vamos a seguir regalando a las bielitas. Para los peluches, sí, sí, esta noche. En vivo y en directo para sí. Los muy Grandes amigos que Flaco Mix e s t é n directo. Programamos así, Dios mío. Toda una industria musical en las manos del Flaco Mix y el maestro lo sabe hacer. Yo. Para, para, para, para. La gente que discotequera los f i n e s de semana. Quiero que te muevas chiquita A la chica que le ofreció una violita no tiene bueno Muchas gracias cortesía a e s t o se viene el maestro del ritmo ¡Music please! ¡Pase! ¡Pum! Dios mío Tremenda locura. a c a m o s y caballeros! Queremos hacer que esta noche v i b r e s que esta noche ciertas a esto de espectáculos, uno de los grandes maestros, el Flaco m i c a en vivo y en directo. Con el Virus FM ¡Juey! どうしたの、a んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、s んな es,、みんな、s んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、a んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、み t な、みんな、s んな、みんな、みんな、みんな、み t な、みんな、みんな、a んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん e みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん ミオ programamos diversión en directo! El SiriusFM! El フレッドミス A la gente que está grabando los videos, s bien? n q i é n se acuerda de esta chicha a g u d A、la gente, los chamos de Calderón, levántame la mano arriba. ¡Alza la mano arriba, chamo! ¡Me puse a chupa! a s a m o s y compañeros! ¡Súbale con esto! ¿Quién se ha bailado esta chicha alguna vez en su vida? ¡Levántame la mano arriba, Colinas del Norte! Gente que está vacilando la chicha. a á t a m e la mano arriba, chavo! Intelectuales. s Dios mío. ¡Esto está bueno! ¡El f l e c o Mix! Como compartíamos allá en p i l l a r o en la Super Mix Hoy lo hacemos en directo. La mujer que no tiene resentimientos ese desgraciado, levántame la mano arriba. Regálenme una base, flequito. s Vamos a darle en directo, programamos diversión. ¿Dónde está la gente soltera? La gente soltera, levántame la mano arriba. Gente soltera, ¿hay o no hay? Uno, dos, tres, cuatro. La verdad, un público excelente. Llano chico, llano grande, calderón.、Eh. l o s c h a m o s de calderón u no voy a. No hay nadie, Dios mío. ¿Dónde está la colección? Tampoco hay nadie, Dios mío. Vamos y compañeros, vete c h i q u i t a por el café, rumiando. A ti te digo, yo te traigo el mambo. Viene el f r a c o Mix a City J. d a l e a ¡Co! Que bueno, s e m a Para Mr. Leo y toda su gente, que bonito. La gente de Tabacuno, ¿dónde estamos? Tabacuno. p a Tobic, m a c de la gente de Yaruki City. Ahí están mis grandes amigos, que bien. v i e n e f la comic, programamos en directo. Dios mío, ¡Qué buena música! Directamente para este corazón. Estamos y caballeros. Aquí comienza el espectáculo. Eso de espectáculo. El flaco me. Si sale a silbar con esto, vamos a silbar ya. a o y e c h a m o パラドシャモスティカルデロンケビン Y a mí se viene Mari Criollon. Se viene w h i t t i n m s o n ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Buena música! a q u i é n se ha bailado esto! Solamente para que te vayas a salvar, y hagas pedazos, señores y señores. Eso te lo trae Futuro Y de m i c s al maestro del ritmo, el Flaco m i La gente del fondo sabe o no sabe silbar. s i l b a d o r es una boya, u Dios mío. どうせ、お出かけ。 l e v a n t a m e la sí, sí, mano arriba, Yaruki.、Sí、la gente、quiero. que vino con Mr. Neo. Vean. Queremos seguir compartiendo la gente que está viviendo también por ahí. Compartiendo buena música en directo. Señoras y señores,、El、aquí v i e n e El Flaco mix. mix. El Flaco Mix. Oye, con esto. Oye, chavos, s d ó n、no、e escucho filmar? ¿Sabes o no sabes si lo achamos?、Hey. La gente que recuerda un amor con esta canción.、Hey. La gente de Calderon City, c a b i e n Que Sigue subiendo, sigue programando diversión en directo. ¿Sabes si l b a r con esto? Yaruki, la gente que se ha chillado, a l l á e n los bosques, Dios mío, v a m o s y caballeros. Para mi gran amigo Mario, t a r a b a t a en su cumpleaños.、No、sé ¡Qué bien! Al cumpleañero. ¡Go! He de ir, p e d e volver. r c o、oh, s、sí, i a la gente chévere! Se vino por el f l a c o mix. ¡Sube! Viene de a poquito, vamos a seguirle subiendo el blanco Mix. La soltería de mi Ecuador. ¿Dónde está la conexión que no le veo? ¡Síguete moviendo con e s t ó o ¡A e q u é buena música! El Flaco Mix. Y el Sirius FM para ti. めい、どうぞ。Huh. パンダ d ンバ a R。a gran amigo Pato Master toda Yaruki Aquí están, los pe pe Richard、okay. Aquí cumpleaños Agua mi mío quema Ruma Big viene ero, Dios discoteca gente están en Los OK el Pepe el que su qu Y いいソニャ、すべてのキンパレス、コンエスキロイエレガンス。おい、ケボニト Intelectuales! どどーんスタンドス intelectuales? ケノレメオいい d ェリー。 ¡Compañero, qué bonito! ¿Dónde estamos, Yaruki? ¿Qué pasó? Ya se a a c a b a m o s Los c h a m o s de Calderón. La gente que sabe cantar, vamos a hacerlo así. A ver. La gente vez, que vino con el Flaco Mix, qué bonito. Vamos a seguir recibiendo. Y a poquito a poco, damas y compañeros. ¡Sue! No c o s t a s p o r o s t a s o l a m e n t e la gente que se ha gastado más de 20 dólares en el bar, levántame la mano arriba. Ya se han ido con 50, Dios mío. Muchas gracias a la gente solidaria. A la gente que ha venido a compartir esta noche en vivo y en directo. v i n c a n c o Mi. q s h a r e g l a d c o Silvadores. Las bailarinas. q u i é n se ha bailado con a m v a r i t o del Pilar? ¡Vin!、Hey. Las chicas de los intelectuales cantan esto. ピッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッ o m í o q r a El フラコン ¿Quién se acuerda de esos temas? ¡Vamos a bailar! ¡Oye!、Oh, yeah. La temperatura sigue subiendo al máximo. ¡Romas d i s g u s i c a Para Mr. Leo, que le gusta ir a los bailes de bailoterapia. ¡Qué bien! Pégase un pasito d e h e r b a l i f Esto e te n o s trae la industria. Eso de espectáculos. Al maestro del ritmo. El flaco beat. Let's Come on, baby. Vamos. Y a uki, la mano.、Hey. de レッツゴー Tecnólogo, quiero verte con esto. Vea, ya. desde y a r u k í para el Ecuador y el mundo, en directo. El Flaco, mi. ¡No! ¡Sí! Vamos, sí, caballeros. どれさんあげてきせいばしないと、ロフィーマネー、ロマン、ディスとピカ、サーコン、サイコン、サイコン、サイココン、サイコン、サイコン、サイコン、サイコン、サイコン、サイコン、サイコン、サイ Este es el espectáculo en vivo y en directo. La t comida. Y salta. Salta conmigo. Salta pequeño, salta montes. La gente de Arugui, q u é bien. Para los intenecones, vamos a hacer un pequeño concurso. Ya a, a la gente que mejor b a i la tecno les gana una viera de una, de una, de una. ¿Quién se quiere ganar una viera? Totalmente gratis. Esto se viene. La sabrosura musical. e x o d o espectáculos y el maestro Flaco Mix. El maestro del ritmo. En directo. gente tecnóloga vamos a regalar una bien así de una ya la verdad muchachos se ha sacado la madre bailando venga t o m b u n a a velita t o m b u n a a velita para que comparta con la gente de yaruki d ó n d e está yaruki la gente de calderón d ó n d e estamos calderón ahí en el fondo ¿Qué pasó a los intelectuales? Parece que ya se han ido. No les veo en la pista. ¡Fue! Un minuto más y nos vamos e l aire. Se viene el pato, Mick v á z q e r Señores, el epicentro de la buena música, Romanticoteca. La sabrosura musical desde el centro del país, el flaco Mix, Listo señoras y señores, que bien. Esta ha sido la primera intervención del maestro de ritmo.